capítulo 3 el rey benjamín continúa su discurso el señor omnipotente ministrará entre los hombres en un tabernáculo de barro la sangre le brotará de cada poro al expiar los pecados del mundo su nombre es el único mediante el cual llega la salvación los seres humanos pueden despojarse del hombre natural y hacerse santos por medio de la expiación el tormento de los inicuos será como un lago de fuego y azufre. Y otra vez quisiera llamaros la atención, hermanos míos, porque tengo algo más que declararos, pues he aquí tengo cosas que deciros sobre lo que está por venir. Y las cosas que os diré me han sido reveladas por un ángel de Dios, y me dijo, despierta, y desperté, y he aquí que Él estaba ante mí y me dijo, Despierta, y oye las palabras que te voy a decir, pues he aquí vengo a declararte alegres nuevas de gran gozo. Porque el Señor ha oído tus oraciones, y ha juzgado en cuanto a tu rectitud, y me ha enviado para declarártelas, a fin de que te regocijes, y para que las declares a los de tu pueblo, a fin de que ellos también se llenen de gozo. Porque he aquí que viene el tiempo, y no está muy distante, en que con poder el Señor Omnipotente que reina, que era y que es de eternidad en eternidad, descenderá del cielo entre los hijos de los hombres y morará en un tabernáculo de barro, e irá entre los hombres efectuando grandes milagros, tales como sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, hacer que los cojos anden y que los ciegos reciban su vista y que los sordos oigan, y curar toda clase de enfermedades. Y echará fuera los demonios, o los malos espíritus que moran en el corazón de los hijos de los hombres. Y he aquí, sufrirá tentaciones y dolor en el cuerpo, hambre, sed y fatiga, aún más de lo que el hombre puede sufrir sin morir. Pues he aquí, la sangre le brotará de cada poro, Tan grande será su angustia por la iniquidad y abominaciones de su pueblo. Y se llamará Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre del cielo y de la tierra, el Creador de todas las cosas desde el principio. Y su madre se llamará María. Y he aquí, Él viene a los suyos, para que la salvación llegue a los hijos de los hombres, mediante la fe en su nombre y aún después de todo esto, lo considerarán como hombre, y dirán que está endemoniado, y lo azotarán, y lo crucificarán. Y al tercer día resucitará de entre los muertos. Y he aquí se presenta para juzgar al mundo. Y he aquí, todas estas cosas se hacen para que descienda un justo juicio sobre los hijos de los hombres. Pues he aquí, y también su sangre expía los pecados de aquellos que han caído por la transgresión de Adán, que han muerto sin saber la voluntad de Dios concerniante a ellos, o que han pecado por ignorancia. Mas ay, ay de aquel que sabe que se está rebelando contra Dios, porque a ninguno de estos viene la salvación, sino por medio del arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo» y el Señor Dios ha enviado a sus santos profetas entre todos los hijos de los hombres, para declarar estas cosas a toda familia, nación y lengua, para que así quienes creyesen que Cristo habría de venir, esos mismos recibiesen la remisión de sus pecados, y se regocijasen con un gozo sumamente grande, aun como si Él ya hubiese venido entre ellos. Con todo, el Señor Dios vio que su pueblo era gente de dura serviz, y les designó una ley, sí, la ley de Moisés. Y les mostró muchas señales, y maravillas, y símbolos, y figuras concernientes a su venida. Y también les hablaron santos profetas referente a su venida. Y sin embargo, endurecieron sus corazones, y no comprendieron que la ley de Moisés nada logra salvo que sea por la expiación de su sangre. Y aun si fuese posible que los niños pequeños pecasen, no podrían salvarse. Mas te digo que son benditos, pues he aquí, así como en Adán, o por naturaleza, ellos caen. Así también la sangre de Cristo expía sus pecados. Y además, te digo que no se dará otro nombre, ni otra senda ni medio, por el cual la salvación llegue a los hijos de los hombres, sino en el nombre de Cristo, el Señor Omnipotente, y por medio de ese nombre. Pues he aquí Él juzga, y su juicio es justo, y el niño que muere en su infancia no perece. Mas los hombres beben condenación para sus propias almas, a menos que se humillen y se vuelvan como niños pequeños, y crean que la salvación fue y es, y ha de venir en la sangre expiatoria de Cristo, el Señor omnipotente, y por medio de ella. Porque el hombre natural es enemigo de Dios, y lo ha sido desde la caída de Adán, y lo será para siempre jamás, a menos que se someta al influjo del Santo Espíritu, y se despoje del hombre natural, y se haga santo por la expiación de Cristo el Señor se vuelva como un niño, sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente imponer sobre él, tal como un niño se somete a su padre. Y además, te digo que vendrá el día en que el conocimiento de un Salvador se esparcirá por toda nación, tribu, lengua y pueblo». Y he aquí, cuando llegue ese día, nadie, salvo los niños pequeños, será hallado sin culpa ante Dios, sino por el arrepentimiento y la fe en el nombre del Señor Dios Omnipotente. Y aún ahora, cuando hayas enseñado a los de tu pueblo las cosas que el Señor tu Dios te ha mandado, ya no son hallados entonces sin culpa a la vista de Dios, sino de acuerdo con las palabras que te he hablado. Y ahora he declarado las palabras que el Señor Dios me ha mandado. Y así dice el Señor, estarán como reluciente testimonio contra los de este pueblo en el día del juicio, y por ellas serán juzgados todo hombre según sus obras, ya sea que fueren buenas o que fueren malas. Y si fueren malas, serán consignados al horrendo espectáculo de su propia culpa y abominaciones que los hará retroceder de la presencia del Señor a un estado de miseria y tormento sin fin, de donde no podrán ya volver. Por tanto, han bebido condenación para sus propias almas. Por consiguiente, han bebido de la copa de la ira de Dios, la cual tan imposible le sería a la justicia negársela, como haberle negado a Adán que cayera por participar del fruto prohibido. Por tanto, la misericordia ya no podría reclamarlos para siempre jamás. Y su tormento es como un lago de fuego y azufre, cuyas llamas son inextinguibles, y cuyo humo asciende para siempre jamás. Así me ha mandado el Señor. Amén.